Eh, FM Toba 105.1 del barrio Matí, acá en Castelli. Estamos con Wally Gómez, eh, director de la radio. Tono Lexelid, ¿quién te habla? Hola, uh -huh. uh -huh. mi, nombre, mi nombre es Cabral. Eh, represento a, un, a, una, a una organización que me eh, ha expandido más Bueno, Por el motivo ahora estamos reuniéndose. Eh, por el tema de, de del, del, del módulo alimentario, en eh, no la carboma si no, si era, se si era, puede hacer a la salida de la mano. Yo eh, no, si me he hecho la la lo eh. estamos recibiendo. Ya va a ser cinco meses, entrando en este mes, ya va a ser cinco meses. Y no hay noticias de nadie, o nadie no, no, se acercó, no nadie. Hay. El rumor es que está recorriendo la zona del Perfluio, el en el, el, el Espinillo, al al 15 de abril pero no está no está concretando la o sea la novedad favorable hasta ahora algunos dicen el 15, algunos dicen del 20, pero lo, lo que tenemos tenemos contacto con el defensor del pueblo dice que no hay nada todavía no hay ni fuerte expectativa para para para derivar a esta zona de, de ese de ese alimento no era la en el clip yo creo que en el río también están están reuniéndose mi ¿sí, hermano pero a la vez, hasta, hasta ayer estaba haciendo relevamiento que el carbón en la con los ananeros pues se está con duda ajá porque y en la que yo te yo te puedo decirte bien claro como me está la caja con hombres ajá estamos en que en una familia en la familia como ¿Qué, qué ingreso tiene a la lona, yo decía por eso la gente está con duda de, de, de anotarse porque ya viene como tipo censo y eso no sabemos más adelante y bueno si llegan a costa todos los beneficios la gente y en ese miedo tiene la gente ¿verdad? que o sea yo encantablemente yo te, te, te o sea Camisa Palma porque Juanita y en Radio porque tiene una amplia audiencia eh, bueno, Nakarvokio, la en la casa y la Lovatilabel nosotros tenemos que luchar como antes eh, como vinieron luchando nuestros líderes que están todavía nosotros tenemos que acompañar a ellos uh -huh. eh, creo que la semana pasada anduvo Miguel Gómez el, el fin de semana. Eh, tenemos una asamblea con él también, pero la novedad favorable, él no, no, no concretó nada, no no, no ha visto nada. Uh -huh. Ajá. Hay que estar en la un que es un de la tres con el de la con con el pero dice que para 60 días o 90 días se va a hacer, se va a concretar toda la, la, la novedad, la para más no sé yo qué va a pasar. Ya más, creo que este, este este está muy eh creo no sé, como que como buena casa da mitad, no vamos a tomar Así porque fue compañero del compa compañero también, la la lista de él. Y bueno, a lo mejor nosotros tenemos que respetar siempre, valoramos como presidenta hasta ahora, eh, pero nosotros es que necesitamos respaldo al, al, al gobierno, algún funcionario para que nosotros abrimos puertas a las la instituciones para que nos oiga esta necesidad de las comunidades wanneer je kon er dan niet op naakt na de 9 uur tot radio, dat je daar ook maak je karwopie, namelijk dat je daar ook dat dat dat Hugo Cabral, nos van a chequear todo cualquier cosa, estamos en este medio de comunicación. Bueno, yo cualquier cosa te estoy, te estoy avisando cuando culmina todo esto a la tarde, o te dejo un mensajito como se, se resolvió el, el, la asamblea, que ya te estoy avisando porque tenés una alta, o sea, amplia audiencia. límite.